Agradecemos su participación al compañero César Pineda eh, y también agradecemos, a nos estén aquí en la mesa, a los compañeros del Comité de Solidaridad con, con la tribu Yaqui que hacen posible este evento también, además de otros que se han ido dando en la lucha de los compañeros. Y damos la palabra al compañero Juan Enrique Bobadilla de la Unión de Pueblos y Comunidades Purepechas que nos viene a hablar sobre la importancia de la solidaridad con los pueblos indígenas. Gracias, eh, gracias por darme la palabra y bien pues ya los compañeros han hablado bastante eh, sobre la realidad que hay eh, sobre la expansión capitalista actual y el problema que tenemos nosotros como pueblos indígenas eh, dentro de, de este contexto y pues revisando la historia vemos eh, esa parte donde los países colonialistas generan su riqueza para volverse en un futuro las grandes potencias capitalistas, eh, nosotros como pueblos indígenas sufrimos eh, lo que los compas zapatistas llaman los cuatro ejes del capitalismo, que es la explotación, el espojo, el desprecio, eh, la represión, y bueno, contrariamente a esto, eh, durante el periodo previo a la Revolución Mexicana hubo una serie de levantamientos indígenas que e eh, incluso muchos muy nombrados como los compañeros acahuastlas cuando la batalla del 5 de mayo y todas estas formaciones eh, militares indígenas pues fueron en principio junto con los nazos, los distecos zapotecos que antes del movimiento revolucionario empezaron a surgir estas fuerzas incluyendo a los compañeros este, yaquis ¿no? en 1965 que también se levantan en, en armas junto con nosotros como población pura Y hubo hubo ese crecimiento de, de las fuerzas armadas indígenas por la comunicación que llevó a ver por los medios escritos que había eh, en ese entonces como regeneración que formaron esa conciencia dentro de la, de la población indígena que logró dar ese sentimiento de solidaridad y empezar a ver que tenemos el mismo problema todos los indígenas en, en, en este país y en el continente porque se nos despoja de nuestro territorio, se nos quita nuestra lengua, nuestra forma económica, nuestra cultura, hay algunos pueblos que logramos resistir mezclándonos junto con, con las formas de pensamiento de los invasores españoles, pero hay otros otros casos en los que fueron completamente aniquiladas la población, como en, en el norte del continente, en Estados Unidos, el caso por ejemplo del lago Salado en Utah, ¿no? que ahí los eh, colonizadores, como se hacen llamar eh, mormones al a la población del Lagos Salados y establecieron ahí su centro religioso y por ejemplo acá en Michoacán eh, con nosotros, con los purépechas, hubo una división muchos se fueron a la zona de la sierra, otros nos quedamos en la zona de los lagos y tuvimos que aculturalizarnos, mezclarnos con la población invasora y eso dio eh, la fusión que hay ahora pero todos esos procesos se vierden de distintas maneras y eh, en todo el territorio nacional pero como les digo en, en, esa, en esa temporada de previa a la, a la revolución mexicana comenzó esa concientización de los pueblos indígenas acerca de que tenemos un, una cosa en común ¿no? que es la, la explotación el despojo, el desprecio y la represión y después del movimiento de revolución pues viene, viene un gran silencio viene el, el espacio de la represión silenciosa hacia, hacia las comunidades indígenas, que continuamos eh, siendo despojadas de nuestros territorios, de nuestros medios, de todo. Y vemos que en los años eh, 70's, al menos en la región puropecha, empieza a haber un movimiento otra vez fuerte, tanto de, de concientización de las comunidades como por otros lados en los movimientos armados que también en los 70's de los cuales la comunidad culopecha formó parte, pero no hubiera surgido ese movimiento si no hubiera existido el sentimiento de, de, de sentirse igual a la solidaridad con, con los demás eh, proletarios, porque la, la verdad somos proletarios también, si no tuviéramos esa esa conciencia no hubiera existido en esos principios, los grandes movimientos, no hubiera existido la gran los grandes municipios indígenas en la en la revolución mexicana de pues está el ejemplo de zapata no también los ejércitos indígenas si realizamos la historia los pueblos indígenas fuimos quienes hemos puesto más la sangre los muertos del territorio para que este país crezca y es lo que tiene hay una situación histórica con, con el, la llegada de bueno la, la finalización de la revolución y y el comienzo ya de las instituciones de educación, por ejemplo, se borra esa parte de la historia, los indígenas se nos toma como una parte del pasado, se nos, se nos desconoce totalmente como naciones, como pueblos que continuamos con una forma distinta de organización, con una forma distinta de ver el mundo y se implanta, por ejemplo, en, en las eh, comunidades, en la educación pues en español, lo cual crea también una pérdida de la... De la identidad cultural, lo cual va haciendo que la gente empiece a, a querer salir de los territorios, comienza un despoblamiento de nuestros territorios por la búsqueda de otras otras formas, por tratar de tener una forma de vida a la que nos están enseñando los libros de educación en la primaria, por tratar de vivir en una ciudad, por tratar de tener una televisión, por ver eh, la televisión, porque yo recuerdo que antes en en las comunidades pues era muy poca la gente que tenía tele y no había más que un solo canal que era el que se repetía desde Morelia y se era un canal de, de Televisa, no había más y fue eh, eso, el crecimiento también de los medios de comunicación lo que generó dentro de las comunidades eh, purépechas un cambio tanto en, en la forma de ver eh, la cultura propia y un desprecio también hacia la misma, por parte de, de una un gran sector de la juventud. Pero paralelo a esto también surge un movimiento, como les decía en los 70's, en, la, en el pueblo de Santa Fe, de la laguna, de eh, cerca de quioga en la región del de lago Michoacán, que sufría el acoso de los eh, ganaderos de Quiroga, Eh, llevaban sus, su ganado a las, a las tierras comunales y las cuales, eh, pues llegó un momento en el que los compañeros de Santa Fe dijeron ya basta, se organizaron, toman el ganado de, los, de, de la gente de Quiroga, lo resguardan en una, en una zona del territorio, esperan 3, 4, 5 días, los compañeros hacían guardias de manera voluntaria, solidaria no, no hubo quien dijera tú y tú y tú vas, no. Los compañeros se autoorganizaron, dijeron nosotros vamos a cuidar esto. Y lo que sucedió fue que los ganaderos llegaron a reclamar su, su ganador, pero llegaron armados, llegaron eh, agrediendo a los compañeros de Santa Fe, eso fue en 1972, en, en el conflicto que hubo eh, también había explotación por parte del, del estado en, en unas minas de arena que eran estaban en los territorios de los compañeros del de santa fe y los compañeros quitan toman la, la maquinaria del gobierno eh, y eh, empiezan ellos a, a hacer una, una forma de organización que se empezaría a, a difundir por todo primero por toda la región del lago y de manera solidaria compañeros de otras comunidades eh, purépechas empiezan a formarse y surge ahí una frase muy importante que escucha muy épico ¿no? es la revolución de nuestra que se enfocaría en el movimiento que busca la reivindicación de la nación purépecha y lo que nos traería nosotros como purépechas la concientización de que si no estamos juntos como pueblo no vamos a poder avanzar Ejemplo claro están los compañeros de Cherán, que ellos sufrieron incluso ahí eh, el ataque de, de, del narcotráfico, pero nosotros vemos también hay una forma otra nueva industria, que sus métodos son violentos, para, para sus formas de comercio son la violencia, y esas, esa, esa nueva entrada del capital al territorio urepecha, además de que despoja toda la zona buscosa, basta eh, más del 80% de los bosques de, de, de aquella región, que de por sí ya, ya tenían problemas por la explotación de madera masiva que había en la zona de, de este de Paracho, se agrava con la situación del narco, y qué es lo que sucede, que muchos de los, de los campos eh, comunales donde fue explotado el, el, el bosque, se convirtieron en terrenos donde el narcotráfico sembraba y la única manera que las, los, los compañeros de, de, de Cherán pudieron detener ese, ese despojo y esa explotación fue mediante el frito de llavasta y levantarse. ¿Y qué fue lo que vimos como purépechas? Que fue importante la solidaridad, no solamente entre nosotros como, como pueblo purépecha, sino hubo el apoyo de compañeros que venían de acá de la Ciudad de México que, que iban a documentar la situación, Hubo, hubo mucho apoyo solidar y eso fue lo que ayudó a que el proceso de Cherán fuera un poco más abierto y no fuera más violento, porque en realidad allá las muertes son un marco cotidiano en la, en la región Michoacán. O sea, el narco está controlando todo, lo está destruyendo las comunidades. Eh, llega, llegan los narcos, empiezan a distribuir droga, al rato los jóvenes se vuelven burros y amanecen muertos. Y eso está rompiendo el tejido social de, de nuestras comunidades el narcotráfico, el alcoholismo y vemos también el ataque cultural por parte de los medios de comunicación. Esos elementos están destruyendo nuestra cultura y vemos también que es necesario que exista un trabajo de concientización dentro de nuestras comunidades y fuera de ellas para que pueda existir ese sentimiento de solidaridad. Porque si no somos conscientes de que el avance del capital nos va a arrasar a todos, no vamos a poder generar un, un eje de lucha entre todos para poder frenar este avance del capital. Lo vemos nosotros en la región del lago, en la parte de Siragüen, la gente se juntó porque estaban queriendo invadir los terrenos comunales eh, extranjeros, gente de Francia, norteamericanos, para irse a vivir a la región del lago de Siragüen, y los comuneros dijeron, no, lo vamos a permitir expulsaron a la gente que ya estaba ahí a la gente que ya estaba empezando a construir hoteles y se tomó todo por mano de, de los compañeros comuneros actualmente Siragüense, se está en ese, en ese proceso de, de eliminar totalmente la, la mano que hay fuera de, de, de la comunidad pero es un proceso que tuvo que ir acompañado con el apoyo de las demás comunidades porque no, no se puede hacer el trabajo solo porque sabemos que Va a llegar un momento dado en el que todas las fuerzas no están, la única manera de ser conscientes, es ser solidarios. Si no lo hacemos, poco a poco el trabajo no se va a poder avanzar. Si no si no existe la solidaridad, si no hubiera existido la solidaridad en, en los años previos a la revolución, no hubiera existido como tal el movimiento. Y es es importante que analicemos también en la actualidad la situación eh, mediática porque los medios sabemos que están comprados por capital, el capital los maneja, son parte del tal cual, y si no tenemos nosotros manera de, de enviar el mensaje de las comunidades indígenas hacia las ciudades, no se va a conocer la situación y todo va a seguir como si no pasara nada. En las comunidades indígenas allí en Michoacán estamos viviendo una situación de violencia extrema por la situación del narco, y solamente sacan ciertas cosas lo que lo que es más más visible. Pero no sacan los problemas que hay en las comunidades, que el narco llega, levanta a la gente o les cobra eh, rentas, incluso aquí en la Ciudad de México ya se ha estado dando. Compañeros que vienen de Michoacán, los han rastreado los narcotraficantes, llegan aquí buscando dónde están sus negocios, la mayoría son muebleros, y llegan a a cobrar la renta. ¿Por qué? Porque ya los investigaron desde allá, ya saben que están acá y ese es un problema muy grave. Y no se, no se, no se dicen a los medios, nosotros lo sabemos y lo definimos entre los compañeros, pero es una situación muy grave. Igual, igual que los compañeros de, de la tribu Yaki, eh, se nos intentó despojar de muchas muchas cosas. Logramos recuperar parte del bosque, pero desgraciadamente hay zonas eh, como el Paxcuaro que sigue habiendo una explotación por parte de, de extranjeros. Hay por ejemplo, los dueños de todos los hoteles, los grandes hoteles son españoles y la población pura fecha pierde su, su derecho a, a controlar su territorio simplemente. ¿no? Y, y eso es apoyado por los gobiernos. Sea gobierno, PRI, PAN, PRD, sabemos que todos están a favor del capital que ninguno ve por, por los pueblos debajo. En Pátzcuaro se dio también un caso muy importante. Eh, había la situación en Patspor es un centro económico muy importante en la región del lago ya que ahí era el lugar donde los, toda la población que pescaba con el lago de Patspor a vender o a hacer trueque en el, en el mercado de ahí del centro de Patspor llegó Walmart a querer poner una tienda en el centro de Patspor lo cual desembocó en un movimiento de los, las comunidades cercanas a, a Pátzcuaro, para frenar totalmente la, la construcción del, del Walmart, el Walmart se planteaba en el centro de la ciudad pero al explicarle a los compañeros de las comunidades que ya no iban a poder vender su pescado, ya no iban a poder llegar a vender el trigo ya no iban a poder llegar a vender el maíz, los compañeros dijeron no lo vamos a permitir, y se construyó el Walmart pero afuera de la ciudad uno tiene que salir del de Pátzcuaro para llegar al Walmart está en entrada al pueblo en la desviación hacia hacia Santa Santa Clara del Cobre y no se construyó dentro de, pero todo fue por el trabajo que hubo con las comunidades cercanas y de, de la solidaridad. La solidaridad vemos también con los compañeros zapatistas fue el elemento importante para poder lograr frenar la guerra en Chiapas. Si no hubiera habido las muestras de solidaridad en el 94 con los compañeros, el gobierno federal hubiera liquidado los compañeros zapatistas y si no hacemos la misma acción con todos los compañeros indígenas que estamos en resistencia nos van a lentamente nos van a ir matando lentamente nos van a ir quitando todo lentamente nos van a ir aniquilando y es importante que nosotros que estamos aquí en la ciudad de méxico busquemos crear esos puentes con las comunidades indígenas principalmente los compañeros que están en medios de comunicación independientes libertarios y alternativos, yo creo que es la chamba más importante porque dentro de las comunidades es muy difícil que podamos tener nosotros un medio de comunicación para, para difundir la situación que tenemos ¿Por qué? porque cuando hay un esfuerzo de construcción por algún medio siempre viene la represión por parte del Estado en, en Michoacán había una red de comunicación que se llama Sirangua que poseía 12 estaciones de radio comunitaria las cuales fueron eh, cerradas por la Policía Federal y fueron no cerradas de una manera tranquila, fue de manera violenta eh, Incluso en una, en una de las estaciones estaba realizando un programa infantil en el cual había niñas y niños huérvechas eh, en los cuales cuatro niños salieron lastimados por los galones que les dieron los policías federales una niña le con el brazo y eso no se supo acá, estuvo cayendo ¿Pero por qué? Porque no, no hay esos puentes, como les digo. Si no hay una concienciación, no existe la solidaridad. Y eso es una cosa muy importante, porque de ahí topamos con con una cosa, con dos choques de formas del pensamiento. La forma del pensamiento capitalista, que es individual, que es de poseer todo una sola persona, contra la forma del pensamiento colectivista, que es la que poseemos la mayoría de los, de los pueblos indígenas de que todo es para todos, donde la producción que se hace es para, para la comunidad, no para un bien, un beneficio personal. Pero ese, ese esa gran choque, esa gran contradicción de formas de pensamiento es lo que nos ha limitado para poder tener esa, esos, esas muestras de realidad tan grandes que necesitamos si no existe, por ejemplo si no hubiera existido la solidaridad con los compas del pueblo ruralitario y no se hubiera frenado un poquito la, la explotación minera en, en la región sagrada de Villacuta y si en este caso no apoyamos a los compañeros y aquí los van a querer despojar de, de, de su agua, si ¿sí? de por sí todos estamos peleando por recuperar nuestros territorios, por el conocimiento de nuestras autoridades tradicionales por el reconocimiento de nuestras expresiones culturales Pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces si no se, se no hizo realidad, va a desaparecer, vamos a, a, a desaparecer. Y esos son los planes que vemos históricamente y están desde antes de la revolución mexicana. Se planteaba eliminar la TNJ, por ejemplo, para apoderarse de todo su territorio. Ahora no los están eliminando porque la tecnología les da la posibilidad de poder quitarles el agua sin desaparecerlos a los compañeros. A nosotros, como purépechas, nos están aniquilando culturalmente. Nos, nos dejan en la pobreza, ¿para qué? Para que los compañeros salgan a buscar un mejor, una mejor forma de vida. ¿Qué pasa? Michoacán es uno de los estados que más gente tiene en Estados Unidos, pero también se ha dado otro fenómeno. En, en Chicago hay una comunidad purépecha que están ejerciendo los usos y costumbres, que están empezando a organizar, que están en contacto con nosotros como comunidad acá en el México, y estamos empezando a generar fuentes, incluso ya hay compañeros que están haciendo clases de inglés y purépecha o sea ya no es el español como la lengua intermedia, sino el inglés y el purépecha pero ahí existe esa comunicación y esa solidaridad entre hermanos de, de la misma raza, de purépechas, y estamos conscientes de que es necesario abrir la solidaridad con todos los hermanos indígenas, porque ya lo vivimos nosotros con el movimiento de la revolución Hay un son eh, que de la región de, de Serena, que se llama La de México, que trata sobre la historia de Juan un, un, un comandante indígena que platica la historia del son de la buclea con el ejército de Porfirio Díaz, en el cual se combatió junto con compañeros yaquis, compañeros huépechas, compartimos armas en contra de de Porfirio Díaz, y no dudamos en que en algún momento dado tal vez fuera de lo a suceder, porque la situación como la vemos es tal cual como estaba antes. No vemos nosotros un cambio, porque todo queda en papel. Existe una cosa llamada el Convenio 169 de la OIT, que establece que los pueblos indígenas tenemos derecho a, a formar porque gobiernan por terminarnos a, a, a, a manejar nuestro grupo de territorio, los recursos, qué y tal, medios de comunicación, todo se queda en papel. ¿Por qué? Porque no existe la ahora sí que el reconocimiento hacia las autoridades tradicionales. Los únicos que han estado haciéndolo son los compañeros que lo hacen por la fuerza, que no aunque no se les lo reconozca, los compañeros zapatistas tuvieron que levantarse en armas para construir su autonomía, nuestros compañeros en Chegán tuvieron que levantarse en armas para poder construir autonomía, los compañeros en Jurapiche se están levantando en armas para poder tener la autonomía, y así en muchas regiones en Michoacán poco a poco vamos a estar viendo cómo va avanzando este proceso, porque ya nos dimos cuenta que si estamos esperando a que el gobierno nos dé permiso, nunca va a suceder, porque si seguimos esperando que el gobierno nos dé permiso, las cosas para que nosotros las hagamos. no nunca se va a hacer. La única manera que se puede, como lo hemos visto, es constru construirlo entre nosotros y con el apoyo solidario. Otro ejemplo importante de la solidaridad entre los pueblos indígenas es el Consejo Nacional Indígena, Un, una forma de organización que, que nos da comunicación entre las poblaciones indígenas, y yo creo que es necesario que se abra aún más, que, que trabajemos más todavía, porque La situación que estamos viviendo actualmente es difícil, si la situación es difícil en, las, en los centros urbanos, ahora imagínense en las regiones rurales, hay poblaciones en las cuales, por ejemplo, la comunidad originaria de Jaracoa o no Michoacán es una isla del lago de, de Pátzcuaro. Bueno, ahí antes se, se tra, la gente trabajaba en la pesca, en casa del pato, y algunos se sembraban, los poquitos que tenían espacio de tierra cuando vienen todas las crisis económicas, la gente ya no puede eh, vender su cosecha, los que producían sombrero ya no les compran sombrero porque viene el sombrero chino a desbancar el sombrero hecho a mano aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, los que no se van a Estados Unidos se meten a las giras del arco. Y... Comienza la destrucción de, por ejemplo, yo en mi comunidad porque recientes días llegó un señor de fuera con mucho dinero, construyó su casa, llegó, es un comandante de la policía que nadie conoce, pero qué casualidad que tiene una casa enorme que está vigilada por gente armada y que le dijo al presidente municipal de la Marícora, tú no a andar aquí, te voy a robar. Todos lo tenemos identificado como un narcotraficante. Pero qué podemos hacer ya si la comunidad te está desfragmentada? ¿Cómo podemos hacer frente a esta situación? Hemos buscado solidaridad con más más compañeros, pero vemos que la situación es igual en muchas comunidades y no nada más en Michoacán. Aquí en el sector federal hemos visto la misma situación. Hay compañeros de aquí de nosotros que también se dedicaban a la venta de sombreros que fueron desalojados de los espacios de venta en el escritorio compañeras aguas que tenían más de 30 o 40 años vendiendo en el centro histórico fueron despojadas de su espacio de trabajo, compañeros triquis, compañeros zapotecos, todos hemos visto en la ciudad ese despojo, ese ataque, pero también hemos caminado juntos y hemos empezado a crear redes y organizaciones que trabajamos solidariamente, estamos construyendo nuestros propios medios de comunicación, Estamos construyendo nuestros territorios autónomos en la Ciudad de México. Aunque al gobierno no le parece, aunque el gobierno nos ponga trabas, estamos empezando a construirlo. Y vemos que es importante que nosotros expandamos esas experiencias con los demás compañeros. Que les brindemos la mano para que ellos puedan construir. Que la poquita experiencia que tenemos en manejar, por ejemplo, un medio de comunicación, una radio como lo tenemos, se le dé esa experiencia a los compañeros de aquí porque sabemos que en estos momentos es crucial que ellos puedan estar comunicados en su territorio y que ejerzan ese derecho que tienen a manejar y tener sus propios medios de comunicación y no estar esperando a que la SCT dé un permiso después de 4, 5, 6 años, de un proceso largo y de un proceso tedioso en el cual muchos de nosotros como indígenas no tenemos la formación la técnica para poder desarrollar un proyecto de esa magnitud, pero que tenemos el derecho de hacerlo, y lo estamos haciendo a nuestros modos. Creemos que es necesario expandir ese conocimiento, ser solidarios y, y que todo eso se, se conozca por todos lados. Actualmente sabemos que aquí en la ciudad hay una política del gobierno a desconocer a la población indígena, pero una, una cosa brutal porque aquí en el Distrito Federal solamente están intentando reconocer a la población ordinaria y a nosotros que somos población que llegamos de fuera se nos está negando esos derechos siendo que somos parte del mismo país y se nos trata como si fuéramos extranjeros se nos llama migrantes cuando nosotros como mexicanos tenemos el derecho a cambiar nuestra residencia cuando queramos y mantener nuestros, nuestra cultura, nuestros y costumbres actualmente el gobierno nos, nos quita todo y se lo da a ciertos grupos que ya tienen ellos identificados Si quitaron los compañeros de histórico fue para que los grandes proyectos capitalistas entraran, para que el turismo llegara a la Ciudad de México, cosa que vimos en Pátzpara, cosa que vimos en Morelia, cosa que vimos en muchas poblaciones purépechas, está llevándose a cabo también aquí en la Ciudad de México. Y como sabemos que se nos está despojando aquí, también hemos tenido contacto con compañeros de Chile, compañeros mapuches que están en la misma situación. Sabemos que en todo el continente el problema es muy grave, pero Y sabemos que como los compañeros ya que están sufriendo, están sufriendo al sur, en Chile. Como estamos sufriendo nosotros, están sufriendo en Colombia, en Bolivia, en todo el continente. Y si no empezamos a ser conscientes de que esa situación no nada más en un solo lugar, es a nivel continental, no vamos a poder avanzar. Los proyectos mineros están avanzando en todo el continente. Se están llevando el agua. Porque el agua es un, es un elemento esencial para la minería. ¿Y qué va a pasar con nosotros, con la población que tenemos ¿Qué va a pasar con los que somos dueños originarios de estas tierras? ¿Nos vamos a caer de brazos cruzados? Al menos muchos estamos luchando, pero si no tenemos el apoyo solidario de más compañeros, no va a ser eco esta lucha. Si no buscamos la manera de tejer redes de comunicación solidaria con todos los medios que hay aquí en la ciudad, no vamos a poder avanzar nosotros, porque seamos realistas, allá en las comunidades es muy difícil a veces tener acceso al Internet, Y las pocas comunidades donde lo hay, pues ¿quiénes lo manejan? Los jóvenes. Pero si los jóvenes ya no están interesados en apoyar a la comunidad, ¿qué vamos a hacer? Y es necesario ahí que tengamos ese apoyo también solidario por parte de, de los compañeros que saben manejar los medios, que tienen los conocimientos, que abran esos conocimientos a las comunidades indígenas también. No, no tener el pensamiento individualista, sino abrirlo a que el conocimiento sea de todos Eliminar la propiedad privada del conocimiento y que se para todos. Así como nosotros herrimos la propiedad privada en nuestras tierras, para nuestra comunidad, sabemos que el conocimiento también debe de ser compartido. Pero es un es una batalla muy fuerte que estamos llevando. Tanto tenemos en contra al, al Estado, y tanto tenemos en contra a la gente que ya piensa en esa forma de pensamiento capitalista y es, es un problema muy muy grave porque ahora ya se le da valor a quien usa tenis y a quien usa guarache, quien, quien usa sombrero, queda hecho nada, ya hay menos y esa es una batalla muy fuerte que, que estamos llevando sin lugar a dudas la solidaridad es el elemento que, que ha hecho que nosotros resistamos culturalmente porque con el movimiento que hubo en Santa Fe se comenzó a reorganizar las comunidades pura y pechas, acorde a los usos y costumbres y empezó a surgir de nuevo eh, el buscar los rituales antiguos, las formas antiguas en las que nos organizamos y surge de nuevo el encendido del fuego nuevo, el cual hace que los símbolos de nuestra cultura vayan por cada comunidad de un año y en ese año se apoya totalmente a esa comunidad ese es el, lo que nosotros vemos como solidaridad es eso que la comunidad donde están los símbolos es como si fuera el centro de poder antiguo de nosotros y tenemos que apoyar a esa comunidadactiva vamos y cooperamos y trabajamos y les llevamos cosas a los compañeros para que para que ellos puedan construir su autonomía que puedan construir sus cosas pero como con el apoyo solidario el ejemplo claro es que en mi comunidad en Jaracuaro hace dos años fue nos tocó ser eh, recibir los símbolos y ser la sede del de incendio del fuego en y en ese tiempo la comunidad volvió a inyectarse un poquito de fuerza tan así que se la radio que hay una radio que es itinerante en cada comunidad un año en Jaracuaro se decidió mantenerse y los compañeros de allá están manteniendo una radio comunitaria y están apoyándola Y ese es uno de los ejemplos que se construyen con el apoyo solidario. Llegaron los compañeros, enseñaron a los compas de Jaracoro cómo hacer la radio, cómo operarla, y ahora los compañeros mantienen esa radio. Y la idea es que esos conocimientos se vayan a distribuir en todos lados. Así como sabemos que es necesario, pues el, el, estamos aquí, en apoyo solidario los compañeros, ya que sabemos que en un momento vamos a tener que apoyarlos también con eso de la radio que ya habíamos platicado es un elemento pues y ahí estamos nuestros eventos a, a dar ese apoyo y, y invitamos a, a los demás compañeros si tienen la, los conocimientos o la forma de apoyarnos a nosotros como pueblos indígenas que se acerquen, porque aquí el Unión de no es pura pechas, surgimos por esa necesidad, por ver que nos estaban despojando nuestros espacios, por, por todos esos cuatro ejes del capitalismo que se nos aplicó aquí en la ciudad, surge esta necesidad, fuerza de esta, de esta organización, pero también va de la mano con los hermanos propios allá en Michoacán, pero estamos ya aquí en el distrito Federal, pero también estamos con los compañeros Masaguas, estamos con los compañeros Triquis, estamos con los compañeros Zeltales, Tojolavales, Sotsiles, con los compañeros Otomis, con los compañeros Nahuas y estamos construyendo proyectos, estamos construyendo proyectos aquí en la ciudad, Y eso es algo que lo estamos construyendo con la solidaridad, que si nos, no nos hubiéramos contado y hubiéramos dicho, ya basta, nosotros vamos a arrancar un territorio en la ciudad y vamos a construir nuestra autonomía aquí, juntos, solidariamente, no podremos estar avanzando. Ya hay una radio, es el TAN, se está construyendo otra radio, se está planteando la construcción de una radio con las compañeras Mazaguas aquí en la ciudad.